...1.4, la radio de Elche... ...La Glorieta, con Rosmar y Alonso... ...pasa un minuto de las 9 de la mañana... ...les damos la bienvenida al programa La Glorieta... ...de este viernes, 11 de febrero... ...Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia... ...esta celebración se hace necesaria, sobre todo... ...al comprobar que las niñas cuando piensan en personas brillantes... ...casi siempre ven hombres... ...y cuando los datos indican... ...que hay muy pocas mujeres en las licenciaturas... ...en los grados de informática o de ingeniería... ...cuando ambos conocimientos son en este momento... ...el pilar estructural tanto del mercado laboral... ...como de la economía en el mundo... ...por ello instituciones públicas como el ministerio... ...universidades o centros educativos aprovechan este día para llevar a cabo campañas de concienciación con el fin de inculcar la ciencia y la investigación en las niñas. Y un ejemplo de ello es la campaña que el Instituto Victoria Kemp ha emprendido de la que hablaremos hoy aquí en el programa La Glorieta. Ayer, además, la delegada del Gobierno, Gloria Calero, en el acto de celebración de este Día Internacional, subrayó el apoyo del Gobierno pues para... ...precisamente reforzar el talento femenino, así lo dijo. Somos la mitad de la población y como tal tenemos que estar... ...en todos los ámbitos sociales, económicos, científicos y de la vida en general. El gobierno de España siendo consciente de ello y ocupado en solucionarlo... ...ha puesto al frente del Ministerio de Ciencia e Innovación a una mujer. Y ha creado la unidad de Mujer y Ciencia encargada de promover su participación en todos los ámbitos, científicos, tecnológicos y de innovación, tristemente en estos momentos aún ni baja. Además, hoy les contaremos aquí en el programa La Glorieta que la Junta Mayor ha dado su primer paso para las profesiones de Semana Santa. Esperemos que la haya, que la situación sanitaria ...como se prevé, lo permitan... ...y ese primer paso... ...ha sido entregar el protocolo... ...para llevar a cabo los ensayos... ...a la Consellería de Sanidad... ...así lo anunció ayer por la tarde... ...el presidente de la Junta... ...que lo tendremos aquí, Joaquín Martínez. La finalidad de este protocolo... ...es la de establecer un conjunto de medidas... ...que permitan desarrollar los ensayos... ...de las cofladías y hermandades... ...en las condiciones más adecuadas de seguridad ante el actual escenario de evolución de la COVID-19, teniendo en cuenta, eso sí, las especiales condiciones y características técnicas del desarrollo de los citados ensayos, es decir, eh, teniendo en cuenta la, eh, los pasos, las estructuras, los, las dimensiones, las situaciones que se dan alrededor de, de un ensayo de Semana Santa con las distintas parigüelas de los distintos pasos. Para eso se, se ha realizado pues eso, un conjunto de especificaciones en las que se toma una serie de medidas para que, como he dicho antes, eh, estas, esos ensayos se puedan desarrollar en las condiciones más las condiciones más adecuadas posibles de seguridad para las personas. Pues sobre las 10 menos cuarto hablaremos de Semana Santa y por otro lado en el programa sobre las 10 de la mañana abordaremos con la secretaria de Comisiones Obreras, Carmen Palomar, esa reforma laboral aprobada y esa subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros. El alcalde ayer ya calculaba que la subida salarial va a beneficiar ...a unos 8.000 trabajadores de Elche... ...y en cuanto a la reforma laboral... ...Carlos González señaló... ...que en este primer mes de la reforma... ...ya se ha reducido en un 15%... ...la temporalidad de los contratos... ...lo escuchamos. Y por otra parte... ...la reforma laboral aprobada días atrás... ...va a significar sobre todo... ...la reducción de la excesiva temporalidad... ...en la contratación... ...algo que ya se ha producido... ...en este primer mes de vigencia al aumentar hasta el 15% la contratación indefinida. Y este incremento de los contratos indefinidos va a seguir produciéndose paulatinamente hasta alcanzar el 70%, convirtiendo la contratación temporal en un fenómeno residual. Por lo tanto, en conclusión... Pues estas son las previsiones de los representantes políticos y en la página de sucesos, cambiamos de asunto porque seguimos muy pendientes de los avances que se pueden dar para resolver ese doble crimen de la pareja encontrada semienterrada y maniatada el pasado domingo en el Barranco del Grifo. Ayer una familia de Aspe acudió a la comisaría de Ilchi para recordar que su hija de 31 años desapareció junto a su novio con antecedentes por drogas en extrañas circunstancias hace tres años, ya que los datos publicados sobre las características de los restos hallados coinciden con esta pareja de Aspe. Además, ayer, ya lo han escuchado ustedes en el escondía, la Policía Nacional desmanteló en Elche a un grupo organizado criminal dedicado al cultivo y distribución de marihuana a gran escala en toda la provincia. De ello les hablaremos en nuestra ronda de noticias, como de la actualización de los datos por COVID, eh, sabremos si la incidencia sigue bajando. Y hoy además tendremos en nuestro programa a la Asociación de Vecinos del Raval para hablar de sus actividades y acabaremos a las diez y media mañana. ...con la entrevista política... ...a la portavoz del Grupo Municipal de Vox... ...Aurora Rodil... ...ahora les invitamos a que se queden aquí... ...en el 101.4 de Teleelche en Radio Marca... ...y hoy vamos a comenzar... ...este viernes con la llamada de Leiva... ...quien junto a Luz Casal y Joaquín Sabina... ...van a actuar mañana en la gala de la entrega... ...de los Premios Goya donde la película El buen patrón es la que más nominaciones se lleva y una gala que tendrá lugar en el territorio valenciano, en Valencia, como colofón a esos actos conmemorativos por el centenario del cineasta García Berlanga. Y por primera vez una ilicitana opta a los Goya, Milena Smith, la chica Almodóvar, por su papel en Madres Paralelas. Cuando no encontramos la velocidad y las piernas se clavan Cuando no dices nada entonces empiezo a escuchar Cuando no has tenido la oportunidad las gafas se Cuando vamos de cara, entonces echamos a Sueño con estar por encima de todo, por debajo de tu falda. Con la noche llena de luz y tu voz pausada, It was pausa Oh yes and La electricidad De tu mi espalda Cuando estás devorada No hay miedo a la oscuridad Cuando no temamos A lo que vendrá Y bajemos la espada Cuando tiemblas por nada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 Rebajas, rebajas, rebajas en Teleelch. Colaboran Hogar Mobiliario, Centro Comercial Lallup y Tiendas Anticrisis El Castor. Bien, seguimos con otra llamada, la que nos dejó Nino Bravo al cantar eh, eso de Nuestra Tierra. Cantó este tema y nos dejó pues eh, elementos para seguir haciendo patria todos juntos. ¡Gracias! Mi tierra Mi tierra Tiene montañas Mitad fuego, mitad nieve Mi tierra Mi tierra tiene su sol El mismo sol que tu tierra el polvo. la besa mi tierra .4 Telehelp radio marca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 Este San Valentín sorprende a tu pareja con flores. En Ángela Florista preparamos ese ramo que le demuestra tu amor de una manera muy especial. En Elche, Vicente Andrés Estellés, 14, Altavix. También puedes hacer tu pedido en nuestra tienda online. Visita nuestra web angelaflorista.com. Este San Valentín, Ángela Florista. Detalles que importan. ...año abierto para ti... ...para comprar todo lo que necesites... ...supermercado Charter Consum... ...en Elche Parque Empresarial... ...en las instalaciones de Gasolineras El... ...La Glorieta... ...con Rosmar y Alonso... ...pasan 18 minutos de las 9 de la mañana... ...y tenemos que hablar de otro día internacional... ...porque este domingo es nuestro día... ...se celebra el día de la radio... ...es muy, muy especial para los profesionales... ...que hemos encontrado... ...en este medio de comunicación... ...uno de nuestros más destacados refugios creativos... ...todas las mañanas trabajamos... ...con la vocación de contarles las noticias con rigor... ...y entretenerles con historias que apasionen... ...y que atrapen a nuestra audiencia... ...la que nos hace levantarnos cada mañana... ...con la ilusión de poder ayudarles con nuestro trabajo... ...por eso, agradecemos mucho sus felicitaciones... ...que nos están llegando... ...como la del alcalde de la ciudad... ...Carlos González... En el Día Mundial de la Radio quiero felicitar a los profesionales de Teleelch Radio Marca y ante todo agradecer la valiosa labor que realizan cada día para mantenernos informados de todo lo que acontece en nuestra ciudad. Gracias por hacer radio cada día, gracias por contarnos la actualidad con seriedad, con rigor y con gran profesionalidad. Feliz Día de la Radio para los profesionales de Teleelch Radio Marca y para toda su audiencia. Este tema Radio Gaga vamos nosotros a seguir haciendo nuestro trabajo y la primera de las entrevistas que tenemos cuando son las 9.21 pues la tenemos con un periodista que también ha hecho radio Joaquín López, compañero, muy buenos días Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, coincides en que nos felicitan por aquello de que es eh, el domingo el Día Internacional de la Radio y porque estamos todos los días haciendo radio, pero coincide también con tu cargo como representante de la Asociación de Vecinos del Raval, porque queríamos hablar precisamente de esta asociación vecinal que es muy activa, sí. sobre todo a la hora de programar eh, diversos actos que tienen razón de ser, y sobre todo que están muy relacionados con su entorno. La Asociación de Vecinos del Raval tiene un huerto urbano y hay un taller, hay talleres de compostaje que son para este para este fin de semana coincidiendo en el Día Internacional de la Radio. Antes de hablar del el trabajo en la Asociación de Vecinos, Joaquín, cuéntame, ¿qué ha sido para ti o qué es para ti la radio? Mm, vamos a ver, me trae tan gratos y tan maravillosos recuerdos eh, en la radio para mí ha sido Mm, algo algo diferente, algo humano, algo cercano, algo que mm, has tenido a la, a la audiencia pendiente del, del programa que has estado llevando. Eh, yo aprendí mucho de, de un profesional de la radio también, como fue Vicente Hipólito, ¿Mm? y, y cual, vamos, eh, estoy... <risa> No, de, la emoción me está me está embargando de tal manera porque es, toda esta época fue allá por la década de los 90 y, y bueno, es muy gratificante el, el recordar ese Día Internacional de la Radio o Día Mundial de la Radio, que podemos llamarlo sí. así, eh, para ya desde aquí... Mmm, plantear mi felicitación ya no solamente a la radio en sí sino a los medios de comunicación en general porque eh, si no fuera por por la actividad que vienen haciendo de forma cotidiana y por esa mantener informada a la audiencia de esa de lo que ocurre en su entorno en, en el municipio en la ciudad en, en la comunidad, en fin, mm. poco podemos añadir que no sepamos ya, ¿no? Pero, eh, me, me insisto, me embarga, me embarga mucho eh, esta, esta felicitación porque está despertando grandes recuerdos y como me has preguntado, mm. la radio para mí ha sido algo... Y... Fue mi primer paso en el mundo de los medios de comunicación. Y un gran maestro, Vicente Hipólito. ¿A Intuidad qué te de... dedicabas en la radio? ¿A dar noticias? ¿A entretener? ¿Qué hacías en Hice, radio? Hice tres programas. Eh, uno de ellos fue Anema Parlar, ¿Mm? pseudo, pseudo político. Y otro eh, era Nocturno, porque además fue relacionado con temas literarios y la poesía. ¡Qué bonito! Eso sí que atrapa a Joaquín. <risa> Qué la noche, el verso, sí, eh, sí, sí, en sí. fin, eh, disfrutando de, de la fuerza de, de las palabras, que Il, es lo más importante lo que tenemos los, hmm. los profesionales de la radio. Joaquín, pues vamos a dejar de echarnos flores. Exactamente. <risa> porque <risa> nos las encanta. Flores, las flores nos las dan ya nuestros nuestros eh, audiencia. nuestra audiencia. Bueno, no sé, Que esa es la más extraordinaria que hay. Lo mejor es que sigan con nosotros, que no se cambien de dial. eso es la mejor flor que nos pueden regalar. Mm. Bien, Joaquín, pues vamos a hacer nuestro trabajo. Venga, eh, estás aquí porque la Asociación de Vecinos del Raval... Primero, ¿cuál es el secreto? ...para mantener una asociación tan activa. Trabajar. Trabajar y hacer posible claro. hacerlo en red. Eh, las horas que ayer en conversaciones con la, con la presidenta... ...a tenor de, de la entrevista de hoy... Uh -huh. eh, Dice, que nosotros nos metemos en unos líos impresionantes y, y nos faltan horas. Es verdad. Horas. Y, y, y doy fe, el mayor lío es el huerto urbano. Sí, sí, sí. sí, sí. Porque el ayuntamiento está creando ya nuevos huertos urbanos. Mm -hmm. El del Trabalón eh, se presentó hace, sí. hace escasas semanas. vale Pues vamos a advertir a los vecinos que quieran meterse en este proyecto qué es. ...el proyecto del huerto urbano... ¿Cómo va? ...¿cómo va, Joaquín? El proyecto del huerto urbano... ...en nuestro caso... Eh, ...por dar una, una, una amplia información... Eh, ...comenzó hace muchísimo tiempo... ...atrar a Raúl, aproximadamente un don de araño... ...luego tuvo un parón... Uh -huh. ...pero con la, con esta nueva legislatura municipal... ...se retomó mucho más en firme... ...y empezamos a trabajar eh, el proceso del huerto urbano... ...primero se, se llevó a cabo... un una, un documento para establecer unas normas básicas eh, una vez que ese documento estuvo aprobado por por el propio la propia administración local ya nos pusimos a trabajar y se firmó un convenio luego una vez de todo ese convenio ya entramos a lo que es la materia que es el huerto ¿no? y lo que es el huerto pues Eh, ha tenido un proceso muy complicado porque hubo muchísima gente, al ser novedoso, hubo muchísima gente que se quiso apuntar. Claro, la confusión apareció en el momento que eh, entendían que se les daba una parcela claro, así, para ellos. para ellos. Y para plantar lo que quisieran, <ríe> y no es así. ¿no? Y claro, eso no tiene nada que ver, con, porque estamos hablando de un cuerto, de un huerto ecológico y humano, incluso eh, podemos ir más allá. Eh, no se utilizan ningún tipo de pesticida ni nada mm, so, eh, fuera de contexto y los lo que es eh, el, esa situación es la que llevo por se, se, además hay una parte de, de curso es esa situación en es la que llevo a desarrollar todo el proceso del huerto. Vale. Ya hubo hubo parcelas que se destinaron porque también hay para colegios. Eh, por eso quería que me comentara, Sara, lleváis casi un año desde que se puso en marcha. Mm. Eh, ¿Alguien ha dicho yo no puedo seguir vuestras reglas? ¿Alguien ha abandonado la parcela? ¿Que le tocó mediante sorteo? Porque había lista de espera. Sí, ha habido algunas personas que que que si sí, tropezamos con ese con esa situación pero bueno para eso eh, ya hay una una junta uh -huh. directiva eh, esa junta directiva que es dependiente de la propia junta directiva de, del uh -huh. de, de la propia asociación porque es un proyecto de la asociación y Eh, hay una, una comisión de garantías y en esa comisión claro. de garantías pues se debaten. Eh, quien no cumple, quien se no, va. Exactamente. Y, hay deja una, paso una a otro y deja paso a otro de la gente que, que hay en lista de espera. Porque sigue habiendo lista de espera. Sí, sí, sí. sí pues sí. esto nos indica que el huerto urbano sigue funcionando. Sigue funcionando. Y, y, y tanto es así que, por ejemplo, el taller de compostaje es necesario para seguir concienciando o eh, eh, formando a quienes están ...trabajando en ese huerto urbano. Efectivamente, el taller del compostaje... Eh, ...además es, eh, es clave en este sentido... ...porque han habido muchos problemas... ...a la hora de generar compostaje... Por, ...porque eh, hay un grupo educador... ...quiere decirse, eh, hay un grupo que da clases... ...cómo se tiene que, que hacer... Eh, ...cómo se tiene que cultivar la tierra... Uh -huh. ...qué elementos se tienen que utilizar... ...cómo se tiene que proceder... ...y todo eso ha llevado a que una de las de los grandes espacios dentro de los grupos es el grupo de compostaje y el grupo de compostaje eh, este domingo precisamente y además eh, felicitando una vez más eh, el día de, de la radio eh, nos encontramos con que se va a hacer un taller ha, ha sido desbordado, hay un taller de compostaje precisamente, uh -huh. y ha desbordado las expectativas las expectativas de, de este taller, ¿por qué ha desbordado el expectativas? porque tenemos el privilegio podemos uh -huh. llamarlo así, de que eh, acércate el, el micrófono viene el, el, un, el ponente es eh, don Raúl Moral, que es eh, profesor de la UMH uh -huh. y eh, va a dar el taller, y ha habido uh -huh. ...tanto bordavito que vamos a tener... ...o sea, según me han facilitado... ...se va a tener que, que parcelar... ...nunca me mejor dicho... ...porque pero hay exceso taller, de personas... ...pero Joaquín, ¿a este taller puede asistir... ...otras personas eh, ajenas al huerto urbano? Eh, no. ...ahí es donde está un poco el, el ya, proceso... Sí. ...porque es que ha sido... ...es que ha debordado, o sea... Vale. Eh, según eh, eh, me fa es que, facilitaron es que allí la me información interesante mm. que un científico venga a decirnos cómo compostar sí. me parece interesante porque hasta ahora no sabemos qué hacer con tanta basura orgánica Claro Joaquín eh, es que no hay mucho tiempo mm. sé que tenéis mucho trabajo en ese huerto urbano se, se pone de manifiesto todo lo que tenéis que afrontar pero Eh, no os conformáis solo con, con ese lío, tenéis eh, no, otros más. No, efectivamente. De, yo os he llamado porque me habéis pasado el cartel del mes de febrero y es que eh, no daba no daba crédito a tantas actividades. Es cierto. Con, eh... Y a tantos espacios, porque no solo tenéis un huerto urbano, tenéis un centro social, una plaza, que también la llenáis de actividades. Sí, eh, la plaza, concretamente la Plaza Mayor del Raval, Y como me imagino que conoceréis por la publicidad que hemos estado, bueno, publicidad que ponemos carteles sí, por ahí y demás, sí. y vuestra ayuda, o sí. sea, <risa> mejor dicho, eh, eh, se hacen los, los sábados, los primeros sábados de cada mes, eh, en el mercado ecológico. Eh, ha traído una afluencia de gente. Ha traído, eh, a pesar de que el producto, eh, efectivamente, sale algo más caro en el sentido de Pero es ecológico. Pero es ecológico y eso hay que respetarlo porque es que el sabor y, y, y de los productos es algo increíble. También dentro de esto te, tenemos otro tema que es, eh, hacemos talleres, un taller de informática que se lleva a cabo todos los lunes porque eh, la brecha digital eh, está, bueno, nos afecta muchísimo a, a, a las personas que, que no estamos metidos en, en lo que es el mundo digital, de la tecnología, y claro, eh, hoy por hoy, para dirigirse a cualquier administración, sea sanitaria, sea municipal, sea lo que fuere, o tienes eh, conocimiento de cómo se maneja un ordenador, o no hay manera de, de cómo poder, o simplemente ir a una eh, eh, a sacar dinero al banco. Uh -huh. Imagínate ese papel con una persona mayor, pues si no tiene el hombre conocimientos monómenos básicos, no sabe cómo, hombre o mujer. Pues, eh, Joaquín, no hay tiempo para más, sé ¿eh? que hay más actividades. Te, añade... te voy haciendo cositas venga, rápidas. Venga, tenemos rápido. un taller de bonsai, tenemos otro de arte natural y tenemos taller de pintura. No me lo puedo tragar. <risa> o sea, no, y ha cabido, ¿eh? menos mal que ha cabido en la entrevista. Joaquín, lo que nos has demostrado es que precisamente vosotros, este asociacionismo que está funcionando, ...es una garantía de que las fiestas también del Raval... ...sean multitudinarias y que la... ...y, y estén garantizadas su futuro... ...otra cosa es la pandemia... ...si os dejara o no quemar las hogueras de San Juan... ...pero también estaría... ...estáis ya preparados en 2022... ...para recuperar todo lo que habéis perdido... ...en estos dos años de pandemia. Sí, de hecho ya en la última reunión de equipo de trabajo... ...que nosotros uh -huh. funcionamos como equipo de trabajo... ...o sea... Tú la responsabilidad, tú te la cargas. <risa> eh, entonces, eh, entre el equipo de trabajo ya estamos planteando ideas para las las, las, las festas de San Joan, que se sí. diga así en Valencià y así en Elche. Eh, y les evitan, no se digan hogueras, es, <risa> la, es la foguera de San Joan. Muchas gracias, Joaquín. <risa> Muchas gracias a tú. Gracias. <risa> 101.4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 Son las 9 y 36 minutos de la mañana, lo hemos dicho al principio. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y en la Investigación. Las instituciones públicas trabajan por concienciar a las mujeres, a las niñas, en la importancia de entrar en la ciencia y en la investigación y de entrar en esos grados y en esas licenciaturas ...que son en estos momentos un pilar estructural, laboral y económico en todo el mundo... ...y que apenas hay mujeres, estamos hablando de informática o de ingeniería. Hay en Elche eh, centros educativos como el Instituto Victoria Ken... ...que están comprometidos con la igualdad... ...y por eso aprovechan días como el de hoy... ...para crear conciencia en las niñas, en las alumnas... ...de la importancia de estar en la investigación... Vanessa Insua es profesora del ciclo de promoción de la igualdad de género en el Instituto Victoria Kim y es una de las personas que han llevado a cabo esta campaña de concienciación con motivo de este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Vanessa Insua, muy buenos días. Muy buenos días, Rosemary, ¿qué tal? Eh, <risa> la primera pregunta, eh, ¿es necesario celebrar este día? Pues la respuesta es absolutamente yo creo que estos días ¿no? eh, que, que, bueno, que representan un, al final un trabajo que hacemos durante todo el curso de manera transversal eh, son importantes para bueno pues para llegar a más gente para que eh, ¿no? de repente alguien ponga la mirada sobre sobre ese tema que, que, que representa este día que ¿no? Entonces yo creo que sí, que es importante y hay uh -huh. que aprovecharlo. Y, y, y los datos, bueno, los datos son muy fríos. El día a día, eh, vuestro trabajo en lo que... Cuando preguntáis a una mujer, a una alumna, una jovencita, ¿qué sí. persona es para ti tu referente? ¿Qué dicen? ¿Más hombres que mujeres? Normalmente sí, ¿vale? Cuando hablamos de referentes eh, en, en el ámbito ciencia, público... Así. Y en, y en concreto en el ámbito de científico tecnológico son hombres pero esto también es reflejo de que en los currículums de los de las asignaturas y de los módulos que, que vemos muchas veces en los libros de texto también lo que lo que más aparece es lo que han aportado hombres a este ámbito y han quedado invisibilizadas las aportaciones de, de mujeres científicas o en, en todo este ámbito tecno, tec, tecnológico y científico. Bueno, pues está claro que es necesario, está claro que los datos eh, lo, lo constatan y ¿qué hacéis? ¿Qué habéis aportado? Vanessa, que habéis hecho este año en 2022? Bueno, en 2022 lo que nos propusimos hace ya un par de meses era que durante todo el mes de febrero, eh, no solamente la, el, este día, y vamos a ...a trabajar para poder aportar referentes... A, ...a las niñas y a las adolescentes... ...alumnas del centro. El, ¿Cómo lo hemos hecho? Ha sido a través de una campaña... ...de búsqueda de alumnas que han sido... ...o sea, de exalumnas del Instituto Victoria Kent... ...y que estén estudiando o trabajando... ...en el ámbito científico-tecnológico. Lo que les pedimos es que envíen al instituto un vídeo de entre medio minuto y un minuto eh, hablando eh, de qué han estudiado o qué están estudiando, en qué, en qué ámbito y por qué piensan que es importante la presencia de las mujeres en, en ese ámbito concreto, ya sea pues la ingeniería, de la medicina, la arquitectura, ¿vale? todo que tiene que ver con este... Con y, este efecto ¿Y cuál ha sido el resultado de esta campaña? La, la idea es genial. ¿Cuál es, eh, ¿Qué vídeos eh, eh, os, os están mandando? ¿Cuál es la respuesta? Pues de momento, bueno, llevamos alrededor de una decena de, de vídeos y, y bueno, se está extendiendo porque nos, nos llaman, contactan con teléfono, pero es que me da vergüenza grabarme y tal, y estamos animando a, a que lo hagan. no Hay como una respuesta muy positiva, pero parece que les da un poco de corte lo de, del grabarse. ...pero por ejemplo el otro día recibimos el vídeo de una ex alumna... ...que ahora trabaja dentro del ámbito de la medicina... ...y nos aportaba que, que ella consideraba que era muy importante... ...la visión de las mujeres dentro de la medicina... ...ya no solo en la investigación sino también en la en la propia... Eh, ...desempeño de, de la medicina... Uh -huh. eh, ...otra otra persona que había estudiado arquitectura... ...otra al ex alumna nos decía... Bueno, en el, en el campo en el que yo trabajo sí hay mujeres, pero todas están en el, en el sector de la, de la administración, o sea, no en el del propio de la arquitectura. Y es un ámbito muy masculinizado, haría falta más, más mujeres. Sí que, sí que encuentran enseguida el, el por qué es necesario esa, esa representación y esa, uh -huh. la ocupación de ese espacio por parte de las mujeres. ¿Y, ¿Y cómo difundís estos vídeos? Eh, ¿Directamente eh, eh, vais a hacer una, un acto? ¿Cómo, ¿Cómo lo estáis pensando todo por redes? Bueno, los vídeos se podrán recibir hasta el 25 de febrero y luego lo que se va a hacer es un montaje con, con los vídeos de todas las exalumnas que hayan que han enviado el, este pequeño vídeo. Se hará un montaje para devolverlo tanto a ellas, pero, pero también para las alumnas del centro será visible para todo el alumnado del centro. Bueno, pues el Instituto Victoria, que eh, demuestra precisamente con ciclos... ...como el que esta, eh, Vanessa, de promoción de la igualdad de género... ...vuestro compromiso precisamente por eh, adaptar la realidad... Eh, ...adaptaros a la realidad actual y es promover esa igualdad... ...entre hombres y mujeres. Muchísimas gracias por el trabajo que realizáis y por los valores que inculcáis... ...a nuestros hijos e hijas... ...Vanessa, espero que, que haya buenos frutos... ...en esta en esta siembra que habéis realizado... Con, ...con esta campaña de promoción... ...solo decirte porque hoy es el día internacional... ...de la mujer y la niña en la ciencia... ...pero el domingo es el día internacional de la radio... ...y queremos a todos los que vamos a entrevistar hoy... ...que nos digáis que es para vosotros la radio... ...este medio de comunicación... Vanessa, ¿qué nos puedes decir aparte de, de que de que bueno. somos buenos? Para mí la para mí la radio representa una parte muy importante de, de mi infancia y de cómo yo me no sé, cómo he crecido porque vamos, la radio en mi casa siempre ha estado puesta, de noche y de día. He vivido en, una, en un hogar eh, que es Bueno, que La radio ha sido un referente muy importante a la hora de, pues, de mantenernos eh, eh, tanto informados como en, el, en el, todo lo que es el, el ocio, la curiosidad. Sí, no sé. Para mí representa eso, el, el hogar Qué bonito. Pues Vanessa, sí. eh, espero que la radio también te haya inculcado esos valores que ahora tú inculcas. Muchísimas gracias.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 ...productos premium para unos resultados elegantes y naturales... ...ofrecemos descuentos por nueva apertura... clínica Beauty, estamos en Carrer la Cera número 10... ...junto a Santa María, Elche. Cada noche en Tele-Elche... ...te informamos de todo lo que pasa en la ciudad... teleni el informativo de Elche con Salvador Campello. Aquest Sant Valentí demostra el teu amor doblement. Troba el regal perfecte per a la teua parella al comerç dels. Dis-li, t'estime al teu amor. Dis-li, t'estime al comerç local. Perquè no hi ha amor més veritat que el de la proximitat. Regidoria de Comerç, Ajuntament d'ells. Col·labora la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana. Comercial Percianera. ...puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje... Este San Valentín en Restaurantes Águila Bar nos ocupamos de todo para que paséis una velada perfecta Con la mejor gastronomía de la zona, productos de calidad, un buen vino y al cava invitamos nosotros Hacemos que los momentos importantes sean únicos cuidando cada detalle Había la reserva para el 11, 12 o 13 de febrero y celebra enamorados en Restaurantes Águila Bar Centro, Altavix, Corazón de Jesús y Conrado del Campo la Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 46 minutos de la mañana y vamos a hablar de la Semana Santa... ...porque ayer el presidente de la Junta Mayor, lo hemos escuchado hoy al principio de nuestro programa La Glorieta... ...pues ha dado el primer paso para las procesiones, esperemos que haya procesiones por fin... ...este año después de dos años sin ella, debido a la pandemia. Y ese primer paso que se ha dado ha sido entregar el protocolo de los ensayos... ...de las cofradías y hermandades a la Concejalía de Fiestas... ...con el fin de que se eleve a la Consejería de Sanidad... ...y obtener el visto bueno. Pues vamos a hablar con el presidente Joaquín Martínez... ...a quien saludamos, muy buenos días Joaquín. Buenos días. Eh, ese primer paso ha sido el protocolo, esto... Eh, ...los ensayos no pueden empezar si ese protocolo... ...no tiene el visto bueno de la Consejería de Sanidad... Bueno, nosotros eh, entendíamos que a la vista de la actual normativa que existe respecto de la celebración de actos multitudinarios populares que los ensayos de las cofradías y hermandades tienen unas especialidades concretas que no estaban recogidas en la normativa, como decía la normativa vigente, entonces creímos necesario pues ...redactar este protocolo que recoge las peculiaridades... ...las circunstancias concretas que se dan en un ensayo de, de una confraría... ...para que eso pues tenga el visto bueno... ...y sea revisado por las autoridades sanitarias. Claro, eh, cuando haces ese énfasis de eh, peculiaridades concretas... ...es que claro, los ensayos al igual que las procesiones... Eh, ...son un poco, si se han suspendido... ...en estos dos años es porque... ...no se puede guardar ninguna distancia... ...cuando uno se mete debajo de un trono... ...tiene que ser... Eh, ...tiene que estar pegado un costalero junto a otro... ...es quizá esto... ...lo que... Eh, ...lo que temáis que la Consejería de Sanidad... ...pueda decir... ...que hay que rectificarlo... Eh, ...y pueda condicionar... ...las procesiones de 2022... ...no, no tenemos ningún tema en absoluto... ...lo único es que queremos... ...que se tengan en cuenta las peculiaridades propias... ...igual que en su día se realizó con los desfiles de monos cristianos... ...en los que tampoco se guarda la distancia... ...como tampoco se guarda la distancia en un teatro... ...con una butaca al lado de la otra... ...con una forma por cien... ...pues que quede constancia, igual que se hizo expresamente... ...con otros acontecimientos... ...pues que se tengan cuenta que en este caso... ...en, en los ensayos de cofradías germanales... ...que están costares al lado del otro... ...bajo del paso o fuera del paso... ...pues que se... ...que quede constancia de que eso se va a celebrar así... ...y, que, y las medidas paliativas... ...que vamos a aplicar... ...para prevenir... Eh, ...cualquier consideración... ...o sea, cualquier eventualidad... ...y para prevenir y para garantizar sobre todo la... ...la seguridad de las personas. ¿Y ¿Qué medidas son esas? Pues eh, se, va, se va a requerir... ...a todos los costaleros y costaleras... Es que me estoy escuchando con retorno y, y ya, es muy complicado. ¿sí? Eh, eh, pero se, a ti se te está escuchando perfectamente. Vale, vale, no perfecto. sé por qué tú tienes ese retorno y es verdad que es complicado para ti, pero para nosotros es te entendemos vale, perfectamente. Pues, o sea, continuo. que te estás complicando un poco las entrevista, Joaquín, porque nosotros te, te oímos perfectamente. Entonces, no sé por qué tenía duda, pues. en tu móvil tendrá retorno, pero aquí no lo tienes, ¿eh? Pues bien, lo que me refería eso, que en concreto se trata de que se pueda... esas o sea, La primera medida que hemos planteado es reducir el número de ensayos al mínimo para que pues, no haga más ensayos y no haya más más encuentros de este tipo que los, que los necesarios. En segundo lugar, se va a pedir a todos los costaleros y costaleras que tienen que presentar el pasaporte COVID, el certificado COVID, ...como que tiene la pauta de acudición completa... ...ya sea por la dosis... ...ya sea porque han pasado la enfermedad... Eh, ...dicho en sentido contrario... ...el que no tenga el pasaporte COVID... ...especificado COVID no podrá ir al ensayo... ...y entonces bueno, obligatorio... ...desde ayer ya no es obligatorio llevar la mascarilla... ...en la vía pública... ...pero para acudir a un ensayo... ...tanto para participar... ...como para las personas que están alrededor... ...como para los que puedan estar en un momento dado... ...comiría, un acompañante que estén allí... ...todo el mundo del entorno de los ensayos... ...deberá llevar la mascarilla... ...y uh -huh. después en el caso concreto... ...de los pasos que cargan por bajo... ...a constar... ...ahí además se les va a pedir... Eh, ...que se realicen una prueba de autodiagnósticos... O sea, ...un test de antígenos... ...antes de empezar el ensayo... ...todo esto se nombrará cada cofradía... Uh -huh. ...un delegado COVID... ...que hemos denominado así... ...que va a ser la persona que se encargue de controlar... ...pues que se cumple todas las medidas... Vale, y los ensayos, ¿cuándo teníais previsto...? Porque quizá este año eh, os favorece que Semana Santa se celebre, porque este año, ¿la Semana Santa cuándo cae? ¿Cae en abril? Pues, la segunda semana de abril. Claro, os, favore os favorece. entonces ¿Esto juega a, a favor de la Semana Santa? Porque los ensayos, ¿cuándo pueden empezar? Bueno, cada cofradía se planifica según sus condiciones. Pero generalmente los ensayos suelen empezar... ...aproximadamente entre un mes y medio... ...y dos meses antes de la Semana Santa... ...entonces hay coplarías que empiezan más tarde... ...otras que empiezan antes... Uh -huh. ...digamos que estaríamos a punto de empezar. Claro, por eso habéis eh, elevado este protocolo... ...¿cuándo esperáis la respuesta de la Consejería de Sanidad? Pues eh, no, no conocemos exactamente... ...porque no existe un procedimiento para esto... Eh, ...pero esperamos que por pues, lo antes posible... ...estamos seguros que nos dirán si les pues, parece bien, si hay que alguna modificación claro, o cualquier consideración. El presidente Chimo Puig, creo recordar que ya ha anunciado que va están preparando ese protocolo para las fallas de Valencia. Igual que se prepara para las fiestas eh, valencianas, eh, la Semana Santa también tiene que tener su protocolo en todas las ciudades. Pues espero claro, más. Pero yo quiero matizar que en concreto estamos... ...perdón, hablando de los ensayos... Uh -huh. ...nosotros no estamos planteando nada... ...para la celebración de la Semana Santa... ...propiamente vista... ...porque si la celebración o no de las procesiones... ...será una decisión que tomará en su momento... ...el señor obispo... Uh -huh. ...cuando considere que se dan las circunstancias... ...para que se pueda hacer... ...y no estamos... ...no se realiza eso... ...nosotros estamos únicamente hablando de... ...un componente imprescindible... ...para poder uh -huh. realizar las procesiones... ...tal como las conocemos... ...ojo... Eh, tal como estamos refiriéndonos a que la la necesidad o sea, la posibilidad de hacerlas con, con costaleros. Mm. Eh, para eso requiere, impreminablemente, que, que se pueda ensayar. Entonces, por eso se plantea este, este paquete de medidas, para poder hacer de una forma ordenada y, sobre todo, de una forma segura, los ensayos. Ya en su momento, cuando las autoridades eclesiásticas y las autoridades competentes pues ya establecerán lo que consideren para la celebración de la Semana Santa en sí. Claro, eh, porque sin ensayos no puede haber procesiones. No, procesiones puede haber. Lo que sería muy complicado es sacar los pasos con costadero. Ya. Vamos, muy complicado, prácticamente imposible, porque es un, un trabajo tanto de coordinación como físico que requiere una preparación. Bueno, la cuestión es que eh, la pandemia está remitiendo, eh, ya se han actualizado los datos y vemos que ha descendido, pero claro, el número de fallecidos pues eh, sigue siendo importante, al menos aquí en el che. Esperemos que, que mejore y que Sanidad se pueda autorizar ese protocolo, los ensayos se puedan producir con todas estas medidas que acabas de nombrar, con toda la seguridad de que no se puedan eh, llevar a cabo más contagios. Joaquín. Eh, como presidente de la Junta Mayor, estamos hoy eh, pues eh, preguntando a todos nuestros invitados sobre eh, la radio, porque su día es el domingo, se celebra el Día Internacional de la Radio, pero nosotros lo, lo adelantamos a este viernes. Así que, Joaquín, ¿qué es la radio para ti? Pues yo creo que la radio para mí es la banda sonora de la vida. es Sabemos que nos ha acompañado a veces eh, la seguimos con, con más atención, a veces con menos, pero que siempre ha estado ahí y que es un ingrediente más de, de mi vida, por lo menos. Qué bonito la banda sonora de tu vida. Muchísimas gracias, Joaquín Martínez. Gracias a vosotros. 101.4, Tele-Elx, Radio Marca. Hoy es el día de en los enamorados.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 Cosmopolitan Wellness Club. Ven a conocer las mejores instalaciones deportivas de Elche. Programas Lesmil, kickboxing, entrenamiento funcional, cross-training, zumba, pilates, yoga, tai chi, suelo pélvico, spa urbano único en la ciudad... Todo ello con los mejores profesionales. Cosmopolitan Elche. Deporte como estilo de vida. Llama e infórmate en el 965 43 70 73 o en info arroba cosmopolitanelche.es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 con Rosmar y Alonso. Y hablando del Día Internacional de la Radio, que se celebra el 13 de febrero y que hemos adelantado con felicitaciones y con declaraciones de nuestros invitados sobre lo que ha supuesto la radio para ellos o lo que se está suponiendo, también queremos hacer partícipe en este día a los músicos porque han tenido mucho que ver. Se han escrito muchas canciones, por ejemplo, la de Queen, la que acabamos de escuchar, Radio Gaga, y que se han convertido pues casi como en un himno para un día internacional como el del domingo. Pero también hay otros cantantes que sus temas no han tenido tanta proyección, como la de Queen, como Yango, que dedicó esta canción a la radio. Para de luchar, tantos días de espera Tanto amor por entregar. Tú, oh, tanta vida parada tan vacía de pensar, llorando en soledad. que conter-nos. No nos olvides, por favor, a tu lado estaremos siempre con amor. El misterio de la noche con sus versos, sus canciones, 1.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Dos minutos pasan de las 10 de la mañana y continuamos el programa La Glorieta. Vamos a continuar hablando o recogiendo las valoraciones sobre eh, la reforma laboral que se aprobó, ya saben ustedes, en el Congreso fue ratificada en el Congreso de los Diputados eh, de la forma en que se produjo calificada de sainete político y también del salario mínimo interprofesional, acordado por la ministra Yolanda Díaz con los sindicatos, pero no con la patronal, con los empresarios. Un salario mínimo interprofesional que se aplica, son 1.000 euros, 35 euros más, que se va a aplicar en las nóminas de los trabajadores con carácter retroactivo, desde el 1 de enero. El alcalde ha valorado que, o ha calculado que unos 8000 trabajadores en el CCB beneficiarán de esta subida del salario mínimo y sobre la reforma laboral ha calculado que o ha señalado que se ha producido un incremento del 15% de las contrataciones indefinidas en este primer mes de vigencia de esta nueva reforma. Y Comisiones Obreras acaba de publicar un estudio en el que recoge que la subida salarial Lejos de destruir empleo, como dice y amenaza la patronal, lo que va a hacer es eh, a fomentarlo. Pues bien, para hablar de ese estudio de comisiones obreras tenemos con nosotros a su secretaria general de esta comarca, Carmen Palomar. Muy buenos días, Carmen. Hola, buenos días. Bien, el estudio nos lo hicisteis llegar ayer, precisamente ayer se hablaba de esa, de ese acuerdo del salario mínimo interprofesional, interprofesional pactado con la ministra de Trabajo y con los sindicatos, pero no con la patronal. empresas Los empresarios aseguran que subir a 1.000 euros el salario mínimo va a suponer destruir empleos y además lo hacen cálculos, estimaciones. ¿Vosotros qué opináis desde Comisiones Obreras? Pues eh, no entendemos que no en ningún caso se va a destruir empleo, eh, lo hemos visto en estos años, del 2016 el salario mínimo interprofesional ha subido un 40% desde los 600 y pico hasta ahora hasta 1.000 euros y hemos visto como no se ha destruido empleo, mm, creemos que para lo que sirve es… ...para mover la economía interna de, del país... ...porque en la medida de que los trabajadores y trabajadoras... ...tienen mejores salarios... ...tienen más posibilidades de, de consumo, de consumo interno... ...entonces por lo tanto... ...y se ha demostrado que en los últimos datos lo, lo vemos... ...que ha subido la tasa de, de empleabilidad... ...por lo tanto no, no compartimos ese, uh -huh. ese criterio... ...y también... ...porque la vida va subiendo, lo estamos viendo... Lo, ...los precios de los carburantes... De ...no sube la luz, no sube el agua, no sube todo... ...entonces de, en, es normal que suban también los, los salarios... ...porque si no, podemos, no tenemos poder adquisitivo... ...para poder llegar a fin de mes. Pues precisamente eh, de la inflación... ...que es uno de los principales problemas... ...que tienen los trabajadores en este país... ...la subida de los precios... Eh, ...esa escalada de subida de precios que estamos sufriendo cómo la van a combatir aparte de esta de esta subida salarial cómo van a empezar las negociaciones si es que ya han empezado con la patronal en los convenios para eh, subir los salarios pues a ver por una parte la media de los de los convenios de la subida de convenios está en 1,5 en el año 2000 en el año pasado en 2021 es cierto que la inflación quedó en el 6,5 en muchísima diferencia pensábamos y no, así no lo decían ...que iba a ser algo coyuntural... ...pero desgraciadamente se está convirtiendo... ...en algo estructural... ...por lo tanto hay que ponerle solución... ...en este año también se empieza una un nuevo acuerdo... ...estatal de negociación colectiva con los empresarios... ...y ahí es donde tenemos que ver... Eh, ...que no perdamos poder adquisitivo los trabajadores... ...es cierto que es una situación compleja... ...lo entendemos, el 6,5 no es, no es lo normal... ...que suele subir todos los años... El IPC y por lo tanto tendremos tendremos que abordarlo ¿no? y también esperemos que, que de alguna manera esto baje y se vaya normalizando y que esta subida de los carburantes y por la falta de suministros eh, en nuestras empresas, pues es lo que ha hecho que suba el IPC, pues que se vaya regularizando y, y vaya normalizándose y bajando de detrás de ese 6,5%. En el que que nos ha dejado esa inflación en Elche? porque ustedes constatan que hay más desigualdades en 2022. A ver, hay estudios que, que han puesto en marcha pues eh, organismos cercanos a Cáritas y que nos hablan de que la pobreza eh, sigue aumentando, que, que cada vez hay más hay más pobres y cada vez Por otra parte hay más ricos. Es algo la verdad, que nos preocupa mucho porque sí que vemos por una parte que se han puesto medidas en masa como pues la subida del salario mínimo, la reforma laboral, la reforma de las pensiones, cosas que van a mejorar la vida de la gente, el ingreso mínimo vital, la renta valenciana de inclusión, pero sí que es verdad que sigue sin dar respuesta a todas esas personas que siguen estando en el umbral de la, de la pobreza y es algo que nos preocupa y que nos distorsiona mucho porque… Se están haciendo cosas, pero vemos que no llegamos a todo, ¿no? Y aquí también, si los ricos siguen siendo más ricos, aquí hay algo que está fallando y la redistribución de la riqueza no está haciendo como debe de ser, ¿no?, para que todos podamos vivir en, en condiciones y con un trabajo digno o con una prestación si no podemos trabajar, si no tenemos acceso a, a un trabajo o si, o si no tenemos formación para eso, que haya también una formación eh, constante durante toda la, la vida laboral para trabajadores y trabajadoras. El alcalde, eh, el, ustedes en el estudio calculaban que el salario mínimo iba a beneficiar a 1.800.000 trabajadores en este país, el alcalde dice que son 8.000 trabajadores en esta ciudad y sobre la reforma laboral el alcalde dice que ha supuesto un incremento del 15% de la contratación indefinida. ¿Cuáles son los datos que tienen ustedes? A ver, pues eh, principalmente la subida del salario mínimo interprofesional afecta al sector de, de, la, de la agricultura, a las trabajadores y trabajadoras que están en el régimen agrario, también al régimen especial de las empleadas de hogar y, y aparte del sector de servicios, servicios pues en toda en toda su amplitud, eh, pues a los repartidores, a los que están en un call center, a las nuevas realidades del trabajo como puedan ser, pues eso, los riders, los lens, filantes, ...etcétera, a toda esa gente y sobre todo a gente joven... es eh, ...la subida de salario mínimo interprofesional es la que le va a beneficiar... ...o sea, principalmente los beneficiarios es eh, de la subida... ...es una mujer entre 16 y 34 años con contrato temporal... ...y que trabaja eso en la agricultura y en el sector servicios... ...entonces lo que es en nuestra ciudad es, es difícil... ...porque el sector servicios como abarca mucho es difícil... Eh, Eh, saber exactamente, no pero en nuestra ciudad, por ejemplo, en el régimen agrario hay 1.618 personas eh, a datos de diciembre dadas de alta y en el régimen de las empleadas de hogar hay 873 más todos los del sector servicios y así a modo pues podemos hablar de la cifra que, que ha comentado el alcalde. Y, ...y respecto a, al tema de la... ...reforma bueno, laboral... Eh, eh, ...de la reforma laboral... Que, que, de... ...¿qué consecuencias, a quién está beneficiando en estos momentos... ...¿se está acabando mm. con la temporalidad como se pretende mm. con esta nueva reforma? ...sí, en los últimos datos de, del paro que manejamos... ...hemos tenido un dato muy positivo en cuanto a la contratación indefinida... ...y es que ha subido de... ...nosotros nos manejábamos siempre de un 9 y un 11%... ...de la contratación nueva era indefinida... ...y en este mes anterior, el mes de enero... ...subió al 15%, ¿no?, que es el dato que maneja, que ha dado el alcalde, ¿no? Entonces, es cierto, o sea, ha subido la contratación indefinida, porque el contrato indefinido es el que se va a establecer como el contrato que se debe de, de aplicar, o sea, de, en, en contadas ocasiones, de manera excepcional, si se tiene que aplicar el contrato eventual, por lo tanto, sí que vamos a ir cambiando, y todos los contratos por obra y servicio que se utiliza mucho en el sector de la construcción... ...también van a tener que ser modificados y que sean contratos fijos... ...o contratos fijos discontinuos, cuando uh -huh. haya trabajo se, eh, está la gente trabajando... ...y si no hay trabajo porque se ha acabado una obra pasarás al paro... ...pero seguirás siendo trabajador de esa empresa, o sea, seguirás... ...eres fijo en la empresa, uh -huh. solo que de manera discontinua porque tu trabajo es discontinuo. Y cómo estamos en el Día Internacional de la Ciencia... ...de la Mujer en la Ciencia y en la Investigación y la Niña como eh, la reforma laboral regula porque hemos visto como los jóvenes investigadores han salido a la calle en estos días para protestar por su precariedad ¿cómo regula esta reforma laboral esos contratos temporales para los investigadores que reciben contratos solo eh, en función de, del proyecto que cae en manos del departamento de donde está? pues sí en la misma línea de lo que de lo que ven, de que lo, lo que he comentado o sea la idea es que ...que todos los contratos eh, tengan que ser indefinidos... ...o si son eventuales que sea por una causa muy concreta... ...también hay una cosa con la reforma de las pensiones... ...y es que la nueva eh, parte que empieza ahora a negociarse... ...una de las cosas es la cotización de los becarios... ...por lo tanto todos esos contratos que hay de becarios... ...de contratos de formación... ...pues tengan también una, una cotización para la, para la jubilación... ...pero en ese sentido, tanto la subida de salario mínimo... ...como la reforma laboral, como la reforma de pensiones... Eh, ...afecta eh, de manera muy importante y positiva... ...en la contratación de, de jóvenes... ...por eso decimos que afecta a jóvenes, a mujeres... ...y, y a sectores pues muy concretos. Carmen Palomar, eh, estamos para finalizar la entrevista... ...estamos eh, a escasos días de celebrar... ...el Día Internacional de la Radio... Nosotros hemos adelantado esa celebración a este programa, La Glorieta, de este viernes. Y nos gustaría, Carmen, que nos dijera que es para para ti la radio. Pues, a ver, primero felicitaros por este día, es el 13 de febrero, el día de, de la radio. Felicitaros a todos los compañeros y compañeras de, de la radio de, de aquí, de, de Elche. Y bueno, yo creo que, como mucha gente dice, la radio te, te acompaña mientras estás haciendo... Eh, ...otras cosas, mientras estás trabajando... ...mientras estás en casa haciendo tareas... ...a mí es eh, la radio la escucho mucho a diario... ...y también siempre desde que yo soy de mi profesión... ...soy aparadora y cuando estaba trabajando de aparadora... ...pues lo típico, ¿no? Íbamos con nuestra radio, con nuestros cascos... ...y a mí me acompañaba mucho porque... ...el trabajo de aparadora es un trabajo muy monótono... ...y que el, el acompañarse de la radio... ...pues hacía más o menos la, el día... Y no solamente acompañarte, sino también crear opinión, porque yo creo que desde ahí yo también, pues escuchando tertulias y escuchando opiniones, pues tú también te vas creando tu propia opinión eh, como ciudadana, ¿no? Que estás en la sociedad y como, pues eso, poder aportar tú un alito de arena para, para mejorarla. Y a mí me ha aportado mucho y me sigue aportando mucho la, la radio. Carmen Palomar, muchísimas gracias por tu felicitación. Gracias a ti. Un abrazo.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 17 minutos pasan de las 10 de la mañana, ya tenemos con nosotros a Marga García. Muy buenos días, Marga, es viernes. Muy buenos días, Ros, sí. <ríe> la mejor noticia, ¿no? La mejor de todas. <ríe> bueno, y también, eh, por cierto, Marga, eh, estamos celebrando así de forma adelantada ese Día Internacional de la Radio, que es el 13 de febrero, y estamos preguntando a todos nuestros invitados qué les parece la radio, y la verdad es que... Las han definido la radio pues como, por ejemplo, el presidente de la Junta Mayor como la banda sonora de su vida, la secretaria general de Comisiones Obreras como su compañera de, de juventud, la profesora del Instituto Victoria Kent, Vanessa A, como su infancia, parte de su infancia, como su memoria y Joaquín López, que lo hemos tenido del profesional, pues ha dicho que que le embarga la emoción solo recordar los años en los que ha estado trabajando en la radio. Así que, Marga García, que es para ti la radio? Aparte del de mejor trabajo que podamos tener. Pues te digo que para mí la radio ha sido un descubrimiento, porque yo no era de pequeña, sí que bueno escuchaba mucho la radio, sobre todo por mi padre, que es un gran amante, pero en no terminaba a mí de llenarme demasiado, sobre todo en la carrera, no me gustaba mucho y eh, huía un poco de las asignaturas de radio, pero la verdad es que fue llegar aquí y la verdad es que ha cambiado totalmente mi opinión, o sea, me he enamorado de la radio. Y me encanta, o sea que para mí ha sido un descubrimiento total la radio Y tengo que decirte que la radio se ha enamorado de ti Porque no te dejamos salir de la radio No, ¿eh? no, no, no, aquí, aquí <risa> sigo Dando las noticias Bueno pues hoy, hoy viernes 11 de febrero El Día Internacional precisamente de la Mujer y la Niña en la Ciencia e Investigación Hemos dado esa noticia de que el Instituto Victoria Kemp Ha llevado a cabo una campaña para eh, captar ...pues eh, testimonios de las exalumnas que estén en puestos de investigación... ...en puestos tecnológicos para que sean un referente para las jóvenes... ...que están en, en estos momentos formándose en el Instituto Victoria que ...y así un poco a abrir conciencia para poder llenar las clases de informática... ...y de ingeniería de mujeres, porque los datos son demoledores... ...hay muy pocas en esas licenciaturas... Cuando estamos hablando que son, vamos, el pilar básico del mercado laboral y de la economía en todo el mundo, no solo aquí, sino en todo el mundo. Y precisamente por pues, también por este Día Internacional, también la UMH organiza hoy una jornada, bueno, pues para dar a conocer el papel de la mujer en la ciencia, todo lo que han conseguido y también pues para incentivar a todas esas mujeres que se animen, que se animen a conocer la ciencia, porque es un mundo apasionante. Y tenemos mujeres brillantes en la ciencia, no siempre son hombres. Marga, la incidencia, ahora nos toca bajar al territorio, al suelo, como digo yo, y hablar de lo que no nos gusta de, de las... Bueno, hay buenas noticias hay buenas en cuanto noticias. a la pandemia. Sí, porque la incidencia sigue bajando y a un ritmo rápido, que es lo que también esperábamos. Y bueno, eh, a día de hoy está en 2.256 casos por cada 100.000 habitantes. Esto significa 1.000 puntos menos en apenas 3 días y 2.000 menos de incidencia en eh, 10 días. Se han registrado entre el lunes y el miércoles 1.456 casos. Y respecto a los hospitales, eh, son 51 a las personas ingresadas, 46 en planta y 6 en la UCI. Tenemos que lamentar eso si sí, un nuevo fallecido en las últimas 24 horas que se suma bueno pues a los seis que hemos tenido a principios de semana. Eso es lo que no nos gusta dar, esas noticias. Pero hoy podemos decir si se ha avanzado en la investigación, no sé si os lo han confirmado eh, desde fuentes policiales o judiciales, si se ha avanzado en la investigación de ese doble crimen de la pareja encontrada, semienterrada y maniatada en el barranco del Grifo. Bueno, pues ayer hablábamos de que bueno ya se estaban analizando esos restos de uh -huh. los cuerpos hallados en el barranco del Grifo. Nosotros estuvimos allí por la mañana. Y bueno, pues ayer también eh, dimos a conocer bueno esa familia de Aspes que se había presentado en eh, comisaría para facilitar la descripción de una mujer de 31 años que desapareció hace casi tres años, coincide con lo que dicen... ¿sí? Bueno, los expertos que desapareció junto a su novio de origen marroquí y que tenía antecedentes por eh, tráfico de drogas. Así que, bueno, pues ahora eh, se está a la espera de corroborar esa prueba de ADN para verificar que realmente, bueno, pues esa chica y su novio son las dos personas. Fíjate la, la importancia del papel de los medios de comunicación y de la radio de difundir los hechos y que una familia diga... uy eh, Es posible que sea... Claro, mi hija coinciden los datos aportados con los datos de mi hija y de su novio. Bien, pues eh, eh, también hay más eh, noticias en la página de sucesos, pero eso nos lo cuentas a la 1, eh, eh, sobre todo por esa desmantelamiento de ese grupo eh, organizado. Es que tenemos a Aurora Rodil, la, sí. bueno, la pues portavoz de Vox, una... esperando. La estoy viendo. <risa> Dice que puede, que puede esperar unos segundos, bueno. la, porque a las 10 y media... La entrevistaremos. <risa> bien, pues, eh, bien, eh, Marga, pues podemos continuar. Eh, sí, la bueno, banda criminal eh, del Albano Kosovare, sí, ¿eh? Mar? Sí, una organización de narcotraficantes, bueno, pues 10 personas detenidas y se han intervenido 2.000 plantas y detenido a esas 10 uh -huh. perso personas y, bueno, pues tenían eh, todo ese alijo en diferentes viviendas Uh -huh. eh, y naves y bueno pues el grupo criminal tenía un sofisticado sistema electrónico que favorecía el crecimiento del eh, cultivo así que bueno ya están detenidos y puestos todos a disposición judicial Un sofisticado eh, eh, eh, sistema que seguro que era fraudulento <risa> Totalmente eh, eh, Siempre se conectan a la red eléctrica de forma ilegal uh -huh. y, y ahí están eh, cultivando marihuana Bien pues Marga tenemos algo más ¿Qué repasa? Ah, claro, las previsiones, hoy es viernes, Junta de Gobierno y además de la Junta de Gobierno, que tenemos? Tenemos Junta de Gobierno, ah, eso solo. es lo más, eh, mm. lo más destacado, como cada viernes es la reunión. Qué bien, reunión. qué bien. Veremos a ver esos, bueno, los asuntos que se han tratado hoy en esa reunión, pero bueno, lo contaremos eh, a partir de la una, eso, con bueno, novedades uh -huh. respecto a todo lo del COVID y, por supuesto, en nuestra web y eh, esta noche en el Telenit. Pues muchísimas gracias Mara, Saludos. hoy os dejan trabajar más tranquilamente. Veremos, aquí no se sabe nunca lo que puede pasar. Desde hasta luego. luego hasta luego y feliz día de la radio el domingo, que lo disfrutes. Nosotros continuamos y lo hacemos ahora con nuestro compañero Paco Gómez, eh, sepamos eh, cómo se prepara el leche para el próximo encuentro. Eso nos lo cuenta nuestro compañero Paco Gómez. Hola, buenos días. Partidazo el que vamos a vivir esta noche desde las ocho y media aquí en la sintonía de Tele Elche en Radio Marca. las 9 comienzan el Sánchez-Pizjuán. Sevilla y Elche buscan puntos clave en la lucha, en el caso del Sevilla, para seguir peleándole la liga al Real Madrid. En el caso del Elche, para seguir aumentando la diferencia que ahora mismo es de ocho puntos con el descenso. Puntos importantes para ambos. El rival y el escenario de por sí ya decantan la balanza favorable al cuadro de Nervión, pero Francisco tiene claro que si compiten bien y a tope, como en los últimos partidos, van a tener oportunidades. El técnico ilicitano eh, tiene muy claro que los puntos son tan importantes para uno como para otro. Francisco. No es más importante el partido para Sevilla o el resultado para Sevilla que para nosotros, porque nosotros estamos alejados ahora mismo de esa zona alejados, que son ocho puntos, que, que el Sevilla quiere ganar el primero. Nosotros tenemos la responsabilidad máxima y tenemos la, la necesidad de sacar puntos mañana, para seguir alejándonos, para seguir manteniendo lo que queremos. Y, y ya digo, no se juega más el Sevilla que nosotros. Nosotros no jugamos muchísimo y por eso estamos preparando la semana que nos estamos preparando y con todo el respeto porque como bien dice, pues ya yo al final es un equipo que aspira a estar en champion y aspira incluso por poder pelear la liga, así que con todo el respeto intentaremos sacar nuestro nuestra sensación buena en cuanto a resultados y en cuanto a competir mañana. ¿Vale? Un Sevilla que viene de tres empates consecutivos y que necesita la victoria para acercarse al Real Madrid en la lucha por la Liga. Mientras que el Elche es el líder de 2022, el que más puntos ha sumado. Desde luego se tiene la lección bien aprendida el técnico del Sevilla, Jules Lepetegui, que habla así de bien del Elche. Bueno, hecha es el actuar eh, el líder de la, del año 2022 es decir es un juego, un equipo que está en una racha absolutamente positiva eh, un equipo creo que lleno de muy buenos jugadores eh, y que y que tienen un sentimiento colectivo importante pero dentro de ese sentimiento tengo la sensación de que es un equipo con jugadores de mucha calidad eh, que están vendendo un grandísimo nivel Eh, bueno en la parte de arriba tiene jugadores como lucas boyet de, de un nivel creo que muy muy importante y al igual que peremilla que está en un estado de forma de temorente fidel jóvenes ofensivamente muy buenos y con, con jugadores atrás de equilibrio y tanto también en la zona defensiva creo que en definitiva un equipo que está en un muy buen momento no por casualidad sino porque hace muy bien las cosas juega muy bien al fútbol y compite muy bien y lógicamente pues eh, eso es lo que vamos a encontrar mañana no si Mañana no, esta noche, y lo más probable es que Francisco repita el mismo 11 que ganó al Árabes. El partido a las 9 de la noche, desde las ocho y media, te lo vamos a contar en directo aquí en Tele Elche, Radio Marca. Hasta luego. Hasta luego, Paco, gracias y suerte para el Elche en su encuentro. Y nosotros ahora cerramos la ronda de noticias con la información del tiempo, con nuestro compañero Vicente Bordonado. El tiempo, en Tele Elche, Radio Marca, con Vicente Bordonado colaboran Autofima Hyundai y la Baquería del Camp delche de Muy buenos días, la banda de nubosidad que llegaba desde el oeste de la península ya se está adentrando por el Mediterráneo Una banda de nubosidad que en el último tramo de la madrugada, primeras horas de la mañana, nos ha dejado cielos muy nubosos Temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, se han bajado hasta los 8 grados En el sur del Camp se de hemos alcanzado mínimas en torno a los 4 grados Para esta mañana vamos a tener ambiente soleado, apenas veremos alguna nube de tipo alto que va a marañar el cielo y por la tarde tendencia a cielos poco nubosos o despejados. Se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste y hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer o algo más elevadas, en máximas que aquí en la ciudad podrían superar los 16 grados, en buena parte del territorio alcanzaremos los 16-17 grados, incluso en pedanías pegadas al Parque Natural del Hondo rozaremos los despejados. 18 grados. Para el fin de semana continuará la estabilidad atmosférica con ambiente soleado. No esperamos precipitaciones. Mañana sábado alternancia de nubes y claros, temperaturas sin cambios significativos. Por la tarde se activará el viento flojo de componente marítima. De cara al domingo ambiente mucho más soleado con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto. Con el viento flojo de componente sur van a subir las temperaturas por encima de los 17 grados. El lunes nos cruza una vaguada pero que tan solo nos va a dejar abundante nubosidad por la mañana no nos va a dejar precipitaciones el protagonista será el viento de poniente con rachas de hasta 50 kilómetros por hora tele elch radiomarca 101.4 la radio de elche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 Soy Organic, soy el nuevo contenedor marrón que pronto llegará a Elche y donde podrás tirar los restos de comida, papel de cocina y servilletas sucias o pequeños restos de jardinería. Recogiendo los residuos orgánicos, los convertiremos en compostaje para alimentar nuestros jardines y contribuir con el medio ambiente y la economía circular. ¿Tienes alguna duda? Te la resolvemos en femelch.net, es un mensaje de Ute Elche y Ayuntament Belch. Ya sabes, todo lo que se descompone al marrón.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 ...con Rosmari Alonso. Pasa un minuto de las diez y media... ...y estamos en la recta final del programa La Glorieta... ...y como hemos anunciado al principio de este programa... ...vamos a terminar con la entrevista política... ...hoy le toca el turno a la portavoz... ...del grupo municipal de Vox, Aurora Rodil... ...a quien tenemos en los estudios... ...bienvenida Aurora. Buenos días a todos... ...y quiero aprovechar eh, este día... ...para bueno felicitar a toda la familia radiofónica... ...la radio es ese elemento mágico que nos acompañó siempre, siempre, siempre, desde la infancia y hasta nuestros días, que aprendemos cuando nos ponemos en el coche y que nos acompaña en el hogar continuamente y en el trabajo. Así que enhorabuena a todos y, y, y queremos que sigan así y siempre permitiéndonos estos espacios de libertad y de tolerancia. ¿no? Sí, y además importantes para poder entender lo que está ocurriendo en esta ciudad desde todos los puntos de vista políticos. Eh, Vox tiene representación municipal, consiguieron en las últimas elecciones dos concejales, usted y Juan Antonio Alberdi. Bien, y tenemos eh, en estos momentos usted es la portavoz del grupo municipal de Vox, pero también es médica, médica de familia. Con lo que eh, vamos a hablar primero rápidamente de la pandemia, está remitiendo... ¿Se está notando en los centros de salud que estaban colapsados? A Dios gracias, sí. Realmente la, la pandemia está remitiendo eh, en forma notoria. La verdad que hubo mucha infectación, entonces, gran parte de la población pasó el COVID de forma leve, a Dios gracias, en, en la mayoría de los casos. Pasamos momentos muy malos en el grupo, en el, los centros de salud. Yo normalmente no me quejo, Pero hay, había días que salíamos agotados, agotados. Está hablando de diciembre y enero. Eh, sí, hasta Sobre hace 10 días, digamos. Y de 10 días aquí, la verdad que notamos, por lo menos en mi centro de salud y en lo de otros compañeros que me han manifestado, no solo descenso de los casos, sino que se está reordenando la vida del centro de salud, atendiendo presencialmente a las personas que lo necesitan, que lo requieren y lo piden, ¿no? Eh, porque esa es una queja, y yo me uno siempre a la queja de los pacientes, más que a la corporativa de los médicos. Estuvimos mal los médicos, sí es cierto, pero también los pacientes que eh, por eh, esas circunstancias no fueron atendidos de la manera adecuada en otras patologías que son tan importantes como el COVID. Bien, está pasando, esperemos que esto sirva para reforzar la atención primaria. La es consellera ya ha presentado ese plan, no sé cómo como será, pero se lo preguntaremos dentro de unos meses. Vamos a dar tiempo, un voto de confianza. Segundo, ustedes han sido también, como grupo municipal de Vox, han sido muy activos en la defensa de los residentes del geriátrico de Altavís, que han vuelto a sufrir un brote con siete fallecidos, al menos en el mes de... hasta hasta hace unos días. No sé si eh, ese recuento de fallecidos habrá subido, no lo sé, lo ignoramos. Eh, lo cierto es que ustedes... ...han llevado las deficiencias de la Residencia de Altavix... ...denunciadas incluso antes de la pandemia... ...a la Fiscalía... ...y ahora hemos visto como... ...los familiares siguen reclamando... ...que se ponga fin a tanta deficiencia... ...y conocimos el testimonio... ...de uno de los usuarios, Francisco Muñoz... ...en un diario... Eh, ...donde se quejaba del trato que... ...que estaba recibiendo y que calificaba de inhumano... ...¿ustedes qué van a hacer? Vamos a ver... Eh, hoy voy a hablar por el Grupo Municipal de Vox, pero quiero aclarar que toda la oposición, estamos unidos en esto, estamos al lado de las familias y de las asociaciones. Eh, no nos quedaremos quietos. Eh, la situación es grave, no solo por los fallecidos, que por supuesto, sino porque las condiciones en las que viven los ancianos de la residencia Altavext, si eran malas en el primer momento de la pandemia, siguen siendo aún tan malas ahora. No solo de los residentes, sino de los trabajadores. Porque a veces nos olvidamos que ellos también son víctimas, porque los ancianos no están bien atendidos. No porque tengan un personal aragán o indolente, sino porque no hay suficientes refuerzos, no hay eh, círculos de cómo hacer las cosas bien. Esto es de juzgado de guardia, es una vergüenza eh, y yo le preguntaría, nosotros en, en la, en, no en la última sino en la anterior eh, Consejo de Mayores, se votó por una unanimidad mandar una nota al síndic de Greuys para quejarnos de la situación, o sea, no paramos en ningún momento de quejarnos de la situación, en ningún momento hubo un momento de bienestar, o sea, Siempre pasa en las pandemias lo que necesariamente tiene que pasar, porque nunca se mejoró. Están sin calefacción, están desatendidos. Eh, nosotros en esta semana seguramente tendrán noticias nuestras con toda la oposición porque no vamos a dejar pasar esta queja desesperada de los familiares y de las asociaciones eh, porque yo creo que como sociedad nos uh -huh. tiene que dar vergüenza, a mí me da vergüenza. ...y dolor, y mucho dolor... ...así que tendrán noticias nuestras estas semanas... De, ...y lo digo, de toda la oposición... ...porque en eso estamos unidos eh, en el, la lucha... ...no importa si nosotros ya. fuimos primeros o, o, o no, después, esto, esto, esto vamos... ¿Eso significa que habrá una acción conjunta de la oposición? Trataremos de que sea pues, así. Están en ello. Estamos, sí. Eh, ¿Hay posición conjunta en cuanto al proyecto... ...al polémico proyecto de colocar un hotel en el convento de La Merced? Bueno, el, la cuestión principal, creo, ahora, es centrarnos en hotel sí o no, o no eh, digamos que los expertos tienen que hablar. De hecho, hay un informe de, de unos arquitectos, de un grupo de arquitectos bastante numerosos, donde habla de la naturaleza que debe tener ese sitio. Entonces, hay que escuchar a los expertos. Pero yo diría que lo que se centra en este momento es que, la moción que se llevó al pleno, este este último pleno, de eh, que sea toda la estructura edilicia, BIC, es fundamental. Porque el destino final puede ser discutible, ¿no? Eh, yo no voy a denostar nunca que haya inversión privada para hacer... Eh, en tantas ciudades hay lugares emblemáticos sí. que han sido emblemáticos que son... o ...o hoteles o lugares o sea, culturales... Que ...¿verían bien el hotel?... ...no, no, vamos a ver... ...si si hay una opción cultural... ...y la y los arquitectos expertos... ...piensan que puede haber una opción cultural... Eh, ...y este es un bien cultural... ...tendrá que ser cultural... ...pero si hay otras opciones... ...porque eh, aquí la, la cuestión es lo siguiente... ...el lugar tiene que restaurarse... ...porque se va a caer... Eh, ...tiene que ser mantenido... ...y además... ...tiene que ser ser de utilidad para la población... ...no vale de nada poner una cuestión cultural... ...que esto esté cerrado y que no tenga acceso... ...tiene que dar aportar a la, a la ciudad... ...tiene que aportar, tiene que ser un bien... ...que la gente venga a, a Elche para ver... ...el ex convento de las Clarizas... ...pero eso se tiene que hacer bajo las eh, normas adecuadas... ...y creo que es muy importante en este sentido... ...escuchar a todos los expertos, ahora nosotros queremos exigir que la moción que salió aprobada por unanimidad se lleve a cabo porque el convento de las clarizas solo la torre está bien protegida como BIC uh -huh. uh -huh. eh, entonces no queremos que nadie venga a destrozar todo lo demás entonces, eso es muy importante ahora, por eso esto que están hablando tan apurado si va a ser un hotel un bien cultural, esto va a llevar tiempo primero necesitamos que eso sea declarado toda la estructura BIC para que estemos seguros que se bien, que es riquísimo, arquitectónicamente, esté protegido. ¿Le parece entonces eh, adecuado lo que ha hecho el equipo de gobierno de aprobar en la última Junta del Gobierno de 2021 esa modificación del plan general para permitir el cambio de uso en el hotel, en el, ver, en el convento a, de la Merced? Vamos a ver, esa esa esa aprobación es absolutamente extraña. Primero... Eh, ...porque mezcla muchas cosas, ¿no? Eh, ¿usted va, ¿Ustedes van a alegar? Porque ahora están en periodo de exposición... ...contra eh, la modificación del plan general. Nosotros eh, seguramente vamos a alegar... ...Juan Antonio, usted sabe que es sí. experto en, en esa... ...y está eh, preparando, analizando las posibles alegaciones... ...porque no solo incluye esto... Que, ...que digan que puede ser un hotel, un bien cultural... ...¿por qué lo cambian? Por el mercado central que va a ser como un ágora, ¿no? Dicen que va a ser así, una suerte de templete. Eh, después eh, también eh, se habla del mercado provisional, que está en la ladera del río, eh, que no puede estar una estructura semejante en la ladera del río, de y lo quieren cambiar porque ese es un espacio verde, está catalogado uh -huh. como espacio verde, a una zona del escorchador uh -huh. que, según los especialistas, no cumplen con la ley valenciana, eh, la zona que hay en el huerto del escorchador de urbanismo. Por lo tanto, es, es todo un desorden y yo creo que se sacaron de la manga. A mí lo que me preocupa, por la falta de transparencia del, del ayuntamiento, es que detrás de esto haya cosas... Eh, ...no voy a decir irregulares para no caer en ninguna denuncia falsa... ...pero sí que no sean claras... Eh, ...si tenemos que convertir al convento de las Clarizas en Vic... ...tenemos que hacer todos los trámites que nos llevarán un año, un año y medio... ...¿qué apuro es de buscar su destino? Pues si usted dice que ha habido una aprobación extraña desordenada y, y poco transparente en esto de el hotel eh, del convento de la merced ...¿qué me dice de las de lo que está pasando con la sesión con la petición de la cesión temporal de la dama del bueno. vamos a ver esto es el resultado de una muerte anunciada venimos desde hace meses y yo creo que que contigo lo hemos hablado sí. en, en la entrevista anterior porque ya había surgido donde Madrid mostraba en todo momento su disconformidad con cedernos la dama. Ya lo mostraba, era una decisión política eh, del ministro, renunció la directora del, del le museo. ¿Le Efectivamente, ya todo venía... Y ahora, aparentemente, el informe técnico ese que nos tienen que mostrar, a ver que la dama... Porque la verdad que nos causó estupor y preocupación. ¿Qué le pasa a la dama de Elche? Se está desintegrando no, no no fue cuidada en Madrid, la mandamos mal de Elche, qué pasó, para que nos digan ahora que, que no puede ser cedida. Y parece que el informe da los mismos argumentos que estaban dando meses atrás, claro, una pieza antigua, el traslado es peligroso y demás, pero que no hay cosas A, nuevas. Ayer, ayer ese informe eh, lo publicó el diario El País y resulta que es el mismo que se utilizó cuando la se cedió en 2006. Efectivamente, o sea, no ha pasado nada con nada más nuevo que nos tenga que preocupar. Simplemente es una decisión política. Y esto lo que viene a cuento es que al final eh, se demuestra una vez más que el ayuntamiento no tiene ninguna influencia sobre Madrid, que es su mismo signo político, y tampoco sobre Valencia. O sea, estamos solos y no tenemos interlocutor. Muchas veces la oposición le ofrecimos al, al señor alcalde Ir juntos en estas cosas, reclamar juntos a Madrid. El alcalde se va el miércoles a sí, Madrid sí, a reunirse van, con sí, el director de Bellas Artes. Ellos siempre se van solos y, lo, y, y, y lo que consiguen es la nulidad de, más nula, imagínense. Y hablamos de el tema del calzado, del trasvase, bueno, de temas mm. que deberíamos haber idoctados. ...todo Elche juntos... Uh -huh. ...que tenemos representantes en Madrid... ...todos los grupos políticos... ...podría... ...y no... ...y, uh -huh. y, y, y obviamente... ...que va a ir a escuchar... ...el mismo argumento... ...que, que leíamos en la prensa hace seis meses... Eh, ...quería también preguntarle por el pleno... ...es que ya queda poco tiempo... Sí. Eh, ...la ley de los bebés robados... ...se ha pedido que se avance en ella... ...está paralizado de momento en la Comisión Judicial... ¿Por qué Vox no apoya a los a las víctimas de este suceso? Bueno, eh, nosotros en el Pleno aclaramos bien nuestra postura. Nosotros a las víctimas las apoyamos absolutamente. Lo que pasa es que como en otros temas, como en la violencia de género eh, y otros temas así, lo que no aceptamos que se utilice a las víctimas como moneda de cambio. Nosotros, por supuesto, que cualquier delito aberrante de robo de bebés, Eh, se tiene que aclarar, haya pasado el tiempo que haya pasado y tiene que actuar las fuerzas de seguridad y la justicia si no hay leyes que lo amparen tendrá que haber una ley que lo ampare pero seguramente las leyes españolas amparan eso pero se ha querido convertir este hecho una vez más porque ya sacar a Franco es muy aburrido en como un delito de genocidio del régimen anterior o de, del comienzo de la democracia y eso es lo que nosotros pensamos eh, no tragamos. Nosotros no podemos avalar que un delito que ha existido eh, y que me imagino que ha sido investigado y seguirá siendo investigado en el caso de eh, los casos no resueltos, eh, que se quiere estigmatizar, porque detrás de esto es un ataque a regímenes anteriores de los que no tenemos nada que ver. Y un ataque a la iglesia también. Bueno, detrás de esto las familias dicen que hay mucho dolor. Porque Por supuesto, ha, que porque dolor. están buscando a sus eh, a sus hijas, a bueno, sus hermanas, hijas, me imagino hijos, eh, hijos, bueno, sobrinos, digamos, porque sí, hermanos, hermanas, sí, es, es del sí, año sí, el año 60, digamos que Sí, bueno, están no, pero dicen que incluso hasta el 82. El, efectivamente, eh, están diciendo que Entonces, nosotros si si la problemática fue una problemática que es aséptica ...de connotaciones políticas... ...pero la, no es aséptica de connotaciones políticas... ...de hecho... ...yo le planteé... ...a la... ...concejal de Compromís... ...a Esther Díez... ...cómo... ...se niega... ...sistemáticamente atacar... ...lo que está pasando hoy... ...con nuestros menores... ...en la comunidad valenciana... ...tenemos 175 denuncias... ...de abuso de menores... ...en centros... Eh, ...de acogida... ...en niñitas huérfanas... ...que van a los 4 años... Y, ...y que ya van con dolor... ...y que luego son violadas por los que las tienen que cuidar... ...175 eh, denuncias y una condenada y, y el marido de Mónica Oltra... ...hay otras dos de 9 y de 7 años, vamos a ver... ...nos está pasando ahora y nos mostramos indiferentes... ...no queremos hablar, la, la señora está 10 por decir esto... Uh -huh. ...yo sé que no soy simpática en estos aspectos... ...pero tengo que ser firme, me dijo abominable, bien considera que soy abominable, pero a mí me duelen estas niñas de hoy. Entonces, cuando me querés traer algo del pasado y con la connotación de delito de lesa humanidad que es era una sistemática de un régimen o de la Iglesia Católica y yo y yo me vino a votar esa mentira o sea, ahora me apoyo total a cada una de las familias o cada una de las personas que le hayan sacado un bebé, porque ese es un delito aberrante, que debe tener el peor de los castigos como eh, como el abuso de menores, por supuesto Aurora, eh, no, no tenemos más tiempo y quería preguntarle por su partido, eh, ha habido cierta, no sé si le preocupa que hayan nombrado en Enche como coordinador a una persona activo en redes sociales que insulta ...a los rivales políticos... ...bueno, eh, vamos a ver... ...con insultos xenófobos, incluso homófobos... ...vamos a ver, yo... ...voy a hablar por... ...mi grupo municipal, ¿no?... Eh, ...ustedes saben... Eh, ...que... ...yo no soy tibia en mis manifestaciones, jamás... ...no... Mm, ...eludo ningún tema, por lo conflictivo que sea... ...y muchas veces nos quedamos solos, muchas en los, en los plenos, en estas cosas, de muchas en el tema que me preguntaste antes y en otros más, nos quedamos solos. Pero por principios y por directivas propias del partido, mantenemos respeto eh, hacia todos. Eh, jamás insultaríamos a nadie, además, por mis convicciones religiosas que las conoces, uh -huh. Eh, nunca haría eh, ninguna connotación despectiva de ninguna persona por ninguna condición ni ninguna diferencia. Pero esto no solo lo digo yo a nivel personal, sino que eso lo dice mi partido. O sea, Vox a nivel nacional tiene ideas claras de cada una de las cosas, pero siempre defiende el respeto y la igualdad de todos los seres humanos. Entonces, ¿qué van a hacer con el coordinador de Vox? Eh, eh, yo, eh, vamos a ver, Eh, no estoy, en nosotros no estamos, el, el grupo municipal no está en ese tema, eh, supongo que se darán explicaciones de por qué, si sucedió eso, si no sucedió. Debo confesar que esta semana, por razones de bajas médicas, tuve un trabajo excesivo, trabajé el lunes y martes 36 horas seguidas, te digo, y entonces... Eh, me llegaron noticias pero yo no pude profundizar, no leí ningún Twitter ni nada, así que no te puedo decir una cosa a la otra yo creo que... pero ha dicho una cosa importante, dice que el grupo municipal no está con esto del partido no, no, lo que pasa que... ¿están eh, alejados del partido? No no, no, no, no es eso, sino que el... el Vox tiene eh, una diferenciación de... ...acciones para que podamos actuar con más libertad, digamos. El grupo municipal eh, funciona con la intermunicipal, entonces nosotros nos relacionamos con Alicante y con Madrid... ...a través de una intermunicipal, de la cual realmente es excelente porque nos dan una formación espectacular... Sí, lo dicho en varias un, un, ocasiones. ...un sostén muy grande... Y nos dan la libertad de tener un grupo de trabajo. Uh -huh. Yo tengo un grupo de trabajo ah, entonces, del que estoy orgullosa. ¿Y quién y después, manda en el partido, en Enche? No, ¿Quién lo forma? Es la parte de coordinación. Ya, la coordinación, entonces, ¿quién, quién la forma? Y la coordinación, han nombrado un nuevo coordinador. ¿Pero quién lo ha nombrado? Lo nombra el set que es Alicante. Alicante, ha nombrado al nuevo coordinador. En eso en nosotros Elche. no intervenimos, pero ya. porque... Eh, justamente que creo que por una razón inteligente, de que nosotros nos tenemos que dedicar a nuestro ayuntamiento. Vox yeah. quiere que los concejales se dediquen a trabajar por su ayuntamiento, que no pierdan tiempo ni en internas ni en cuestiones políticas. Por lo tanto yo no quiero meterme en un área que no es la mía, porque yo yeah. respondo por un grupo de trabajo que tengo de 10 personas que son excelentes, Eh, que son un orgullo para mí tenerlas con ella y, y que no entiendo por qué están conmigo ya, porque al son cal... mejores que yo bueno, pero al fin y al cabo precisamente ese trabajo se avala por un partido que es el que tiene y dentro de nada vamos a tener elecciones el que preparar las listas del de partido o de la coordinación dependerá eh, dependerá el, el que ustedes continúen no, Aurela, la última pregunta ¿usted tiene intención de continuar? vamos a ver eh, yo creo que el trabajo que estamos haciendo merece que continuemos en el sentido, porque estamos trabajando con responsabilidad y demás. Sin embargo, yo estoy al servicio del partido. Y si el partido me dice, Aurora, no sos la adecuada porque tenemos otra persona mejor, yo me iré a apoyar el partido en una mesa repartiendo folletos. Porque yo estoy por una causa... Eh, de principios, no uh -huh. por un interés personal de tener un, un honor de ser concejal, que eh, por cierto para mí que soy argentina eh, siento un agradecimiento tan grande de que esta ciudad me haya dado ese honor, que no lo olvidaré nunca. Pues muchísimas gracias Aurora y suerte Gracias a todos un, un Tele radio marca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 Sorpréndele el día de los enamorados En Ernesto Joyero fabrican cualquier diseño En plata, en oro, si tú puedes soñarlo, ellos pueden crearlo Tu joya será única El regalo con el que te recordará siempre 14 de febrero, San Valentín en Ernesto Joyero Capitán Antonio Mena 117, Elche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 ¡Aquí la tienes! La gran oportunidad que estabas esperando para cambiar la cocina de casa. En Hogar Mobiliario, por renovación de la exposición, liquidación de cocinas y electrodomésticos. También precios únicos en salones, dormitorios, juveniles, armarios y vestidores, iluminación. Las mejores rebajas de la historia están en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche.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 Aprovecha que vuelven los 10 días KIA, del 10 al 21 de febrero, y descubre tú mismo por qué. Datos MSI para Canal Particular en 2021. KIA, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial KIA en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.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 Hemos llegado ya a las 11 en punto de la mañana, nosotros nos despedimos, la glorieta vuelve el lunes, pero a partir de las 7 de la mañana, desespero, y el lunes ya saben que a las 9 cambiamos la programación, la cambiamos porque es San Valentín y Rosa Lucas estará con todos ustedes a partir de las 9 de la mañana, ahora les dejamos con los Beatles, con toda una vida que nos ha regalado.